Hola, muy buenas, Namaste. Hoy vamos a hablar de cómo conectar con la fuente, ¿sí? Con la fuente de la creación, desde donde surge la manifestación, la esencia que hay en todo. Bien, para eso tenemos que entender qué es esta fuente. Y os voy a explicar mi punto de vista sobre ello, y una vez conociendo qué es esto, veremos también cómo es el mecanismo de conectar, por qué uno puede conectar con esto y de qué manera puede hacerlo hay diferentes maneras de ver esto de diferentes maneras de ver primero pues la creación de la existencia sí y también diferentes maneras de ver la esencia que hay en todo en algunos lugares lo conocemos como dios en otros lugares se conoce como ala en otras tradiciones y religiones se le conoce como brahma vishnu shiva y así hay un montón de maneras de llamar al creador o de definir la creación o la esencia de esta creación. Yo os voy a comentar mi punto de vista en cuanto a ello, y después veremos cómo podemos conectarnos a esta esencia. Bueno, como le podamos llamar Dios a la, a la esencia de la creación, yo lo concibo de la siguiente manera, y es que hay una esencia que está en todo, y en todos. Entonces, también se habla de que todos somos dioses, y yo lo comprendo también de la manera en la que todos formamos, parte de dios o parte de esa energía si ¿sí? esa esencia desde la partícula más pequeña existente si ¿sí? todos contenemos esto en nuestro interior y todos somos parte de esa red que completa el todo si ¿sí? también cuando se habla que todos somos uno bueno pues es que en planos superiores y en planos más sutiles esa es la realidad si ¿sí? en el plano físico parece que hay una separación Y la hay a nivel de materia densa. ¿sí? Pero en planos superiores, esa separación se diluye y todo pasa a ser una sola unión. Cuando me refiero a conectarse con la fuente divina, me refiero a esto, ¿sí? a esa esencia que hay en todo, a esa conciencia que está en todo, a esa conciencia divina, a esa conciencia divina ¿sí? que, que es capaz de crear y manifestar cosas tan maravillosas como podemos ver en el mundo, como ya es el ser humano, cualquier planta, árbol, vegetal, animal, el agua, el mar, el aire, todo lo que nos parece normal es algo muy maravilloso y también si entramos en temas de geometría sagrada es algo mágico. ¿Cómo puede llegar a crearse esto? ¿Sí? Entonces a la esencia de toda creación, desde donde nace toda esta creación, a eso me refiero conectarnos a esta esencia y algunos se preguntan y para qué me voy a conectar a esa esencia bueno lo que voy a contar no sólo sirve para conectar con la esencia o al a mí al menos no sólo me sirve para conectar con esa esencia sino para conectar con lo que yo realmente quiero si sí, ya sea con mis maestros espirituales ya sea con los ángeles ya sea con la esencia como estamos hablando para qué nos puede servir esta conexión bueno pues muchas veces estamos perdidos que no sabemos qué hacer En nuestra vida no sabemos cuál es el camino correcto a tomar. ¿sí? Y a veces nos ayuda el conectar con esa esencia que tenemos dentro para elegir algo que resuene con nosotros. Para realmente saber qué camino seguir. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia tiene muchos niveles. ¿ya? Y a veces lo que no vemos desde una conciencia más baja podemos verla desde una conciencia más amplia. Es decir, si yo vivo a, mi, a pie de calle y estoy viendo lo que pasa a mi alrededor, me voy a dar cuenta de unas cosas. Pero si yo vivo en el último piso del edificio, voy a poder ver más cosas y voy a poder tener otro punto de vista. Pues conectándonos con esa esencia, podemos tener un punto de vista mucho más amplio y no tan egoico o no tan individual y del momento. ¿sí? Porque si solo estoy viendo esta parte de lo que está pasando y puede preocuparme mucho, puede ser una situación que me parezca terrible, si lo puedo ver desde un punto de vista superior, si ¿sí? desde un punto de vista más profundo, más de la esencia, ¿sí? más amplio, puedo ir más allá y comprender que es parte de lo que debo pasar, o es parte de tomar una decisión u otra, etcétera Estos son una de las funciones que pueda tener ahí tú mismo tú misma vas a descubrir también ¿no? lo que esto te puede aportar bien entonces cómo funciona el conectar con la fuente o conectar con los maestros conectar con los ángeles bueno tenemos un cuerpo físico como ya sabemos si ¿sí? también tenemos cuerpos energéticos ya como hemos hablado diferentes cuerpos energéticos y tenemos también una conexión espiritual ya que sobre todo se da a través de nuestro chakra de la corona para saber cómo conectar también tenemos que entender que no sólo somos un cuerpo físico ya lo hemos hablado pero lo repetimos para para tenerlo en cuenta si ¿sí? por si no has visto vídeos anteriores no sólo somos un cuerpo físico no sólo somos emociones pensamientos somos mucho más allá en realidad si ¿sí? Es decir, quién está sintiendo una emoción, quién está sintiendo un dolor, quién está sintiendo o viendo un pensamiento, ¿no? Está más allá. Entonces podemos decir que somos una conciencia. Una conciencia que en este plano está albergando en este cuerpo físico y en estos cuerpos energéticos. Cuando nosotros ponemos la atención en algo, estamos conectando, estamos. Imaginaos que yo. Estoy cocinando y estoy poniendo atención a lo que estoy cocinando. Bueno, esto es una, una cazuela. Imaginaos que estoy cocinando arroz rico, lo que sea. ya Entonces, cuando yo estoy poniendo la atención ahí, ¿sí? mi conciencia está aquí. No toda, pero está diluida ¿sí? en estas dos cosas. ya Está pensando en esto. O sea, hay parte de mí, ¿sí? de mi conciencia aquí... Y parte de mi conciencia aquí. Entonces, estoy conectando con eso, por eso puedo percibir esa parte. ¿Cómo está yendo el arroz? ¿Está bien? ¿Todavía le falta? ¿No? Etcétera. ¿sí? Bueno, otro caso. En el caso en el que estamos pensando en una persona. ¿sí? Cuando estamos pensando en una persona, estamos conectando con esta otra persona. ya Y estamos generando un vínculo también y parte... ¿Sí? de nuestra energía y de nuestra conciencia, está en esta persona. ¿Ya? Estamos conectando realmente con esta persona. No es que solo esté pensando en esta persona, sino que cuando estoy pensando en alguien, estoy, una, conectándome energéticamente a esta persona y enviándole información, enviándole energía. ¿Ya? A veces pasa ¿no? que de repente estoy pensando en una persona y me llama. Bueno, pues ¿por qué? Porque ha habido una conexión mental previa ya entonces estamos conectando y nuestra conciencia está también está diluida en todas estas cosas ya entonces cómo podemos conectar con aquello que queremos cómo lo hacemos con la simple intención poniendo la atención en algo ¿sí? si yo tengo una intención con la intención lo que estoy logrando es Llegar a algo, proyectar algo, ¿sí? Viajar incluso. Entonces, pongo la intención de que quiero conectar con esto y ya estoy generando un vínculo energético hacia eso. Después, ¿cómo mantengo esa intención, esa nueva situación que he generado con la atención? ¿Puedo mantener la atención tanto en mí, en este cuerpo, ¿sí? en esta sensibilidad que puedo tener, Y puedo mantener la atención en la otra parte de la conexión que acabo de hacer. Por ejemplo, si quiero conectar con la fuente de la creación, ¿ya? con el simple hecho, la simple intención de poner y de conectar con esa fuente de la creación. Estoy conectando con esa fuente de creación. Ahora, dependerá también de mis capacidades Primero, de conexión. Y segundo, de escucha. ¿sí? Como te decía, tendré que tener la atención en esa esencia, ¿sí? que no está separado de nosotros. ¿ya? Porque nosotros tenemos esa esencia en nosotros, en nuestro interior. Y cuando estamos conectando con esa esencia, con esa fuente de creación, estamos conectando con la esencia en nosotros también. Por eso se dice que somos hijos de Dios, porque en realidad somos parte de De esa fuente creadora. Bien, una vez hemos puesto la intención de conectar, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, ok, voy a conectar. Cuanto más relajado esté, más relajada, mucho más fácil conectar y percibir, ¿sí? Porque una cosa es conectar y la otra es conectar conscientemente. Una cosa es conectar y escuchar la respuesta, es escuchar si hay mensajes que quiera recibir, si hay conexión que quiera hacer, ¿sí? Y la otra cosa es conectar y no ser consciente de ello, no ser consciente de lo que estoy recibiendo, lo que estoy... Eso puede quizás llevar más o menos práctica dependiendo de la sensibilidad que tengas hacia ello. Una vez conectado con la fuente, ¿qué puedo hacer? Al igual que hablábamos en el vídeo anterior de la ley de atracción que yo hacía el pedido y el agradecimiento de que ya se había cumplido eso que quería, pues puedo pedir un mensaje, por ejemplo. ya Porque a veces... Para eso es lo que queremos conectarnos con la esencia, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué me está pasando esta situación? O necesito una respuesta. ¿Qué camino debo tomar este o este? ¿Sí? A veces necesitamos escuchar un punto de vista más amplio, un punto de vista más allá de la conciencia humana terrenal, ¿sí? algo más profundo. Entonces, ¿puedo preguntar eso? ¿Puedo preguntar cómo lo hago? Puedo hacerlo internamente con la misma intención. Puedo hacerlo también verbalmente, como más cómodo cómoda te sientas. ¿ya? Una vez le mando el mensaje de qué es lo que quiero, ya por ejemplo, puedo hacerle una pregunta, como he dicho, ¿qué, ¿por qué estoy viviendo esta situación? ¿Qué debo aprender o qué debo transformar? ¿O qué debo hacer para que se transforme esta situación? U otra pregunta, ¿qué camino debo tomar aquí para que sea lo mejor para, para mi entorno? Etcétera. Bueno, pues esa puede ser una de las preguntas que le podemos hacer. Entonces, una vez le enviamos la pregunta, ya sea internamente, con la intención, a, a través de pensamientos, a través de simplemente la intención, ya la enviamos, después tenemos que escuchar la respuesta. Y aquí es donde a veces uno o una se desespera o se puede desesperar porque dice, no, es que a mí no me contesta, es que no me puedo conectar, es que yo no recibo ninguna escucha... Bueno. Aquí es donde está la práctica, la escucha, ¿sí? el mensaje de vuelta puede llegar de muchas maneras. Puede llegar a través de pensamientos, de visiones, puede llegar a través de emociones, de sentir, una sensación. ¿ya? Puede llegar a través de mensajes exteriores, a través de palabras, a través de eventos físicos que pasen. Entonces... ¿Cuál es la mejor manera para ti para conectar, para recibir esos mensajes? ¿Cuál es la manera que tú mejor conectas con esa fuente? Tienes que ir descubriéndolo. Pero también hay otro truco, que tú mismo tú misma puedes pedir el formato en el que se te envía este mensaje. Es decir, a mí me ha pasado a veces, quiero una respuesta a algo y lo estoy preguntando y siento que no me llega, y, porque quizás estoy... Pues, envuelto en ciertas nubes y, y no escucho, no consigo escuchar esta respuesta, no tengo esa claridad mental, ¿sí? para poder escuchar, porque también tenemos que saber eso, que cuanto más limpios estemos, mayor va a ser la claridad de escucha, porque si tú cuando estás en silencio estás lleno de pensamientos constantemente y no puedes conectar con esa esencia ¿sí? es más difícil recibir el mensaje, en cambio Si estás más limpio limpia si estás más en calma, es muchísimo más fácil que llegue el mensaje y recibirlo. Ya entonces volviendo a la, a la experiencia que te estaba diciendo, me ha pasado eso en momentos de no saber escuchar, de no poder escuchar en ese momento la respuesta. ¿Qué hago? Puedo pedirle, por favor, mándame una señal física, mándame una señal más tangible, más clara. Ya entonces Le digo, hey, el formato que quiero recibir es otro, entonces pues, te lo va a enviar en el formato que tú se lo pidas. Tienes que estar atento, atenta a los mensajes. Puede ser que alguien te diga algo, puede ser que de repente pase algo en tu vida que te muestre el camino. ¿sí? O puede ser, a veces también, que simplemente no haya una respuesta y que tú tengas que ser la que o el que tome la decisión porque no hay un camino concreto que sea mejor o peor simplemente es una decisión que tú vayas a tomar en ese momento y así puedes conectar también con los ángeles que son diferentes tipos de energía también puedes conectar con tus guías espirituales o tu maestro o tu maestra espiritual etcétera así de la misma manera con la intención de hacerlo ya el envío del mensaje y la escucha ya Otra pregunta que quizás te viene, ¿y cómo sé que no es mi propio pensamiento lo que estoy viendo o es realmente el mensaje de un maestro o de tal, tal? Bueno, pues ahí te voy a decir práctica. Practica, practica, practica, porque la experiencia te va a ir corroborando lo que estás viviendo. Porque yo te puedo estar explicando esto, pero al final lo tienes que experimentar tú. Sí, es una herramienta que a mí me sirve que yo lo hago así pero tú mismo, tú misma tendrás que ser el que corrobore esto con su propia experiencia sí. tú tienes que probarlo y tienes que ver si te funciona si no te funciona si quizás tienes otra manera diferente de hacerlo y te sirve sí, es genial, está genial tienes que encontrar tu manera pero tienes que ser consciente también que bajo mi punto de vista tú solo, tú sola puedes lograr Hacerlo, no necesitas de alguien externo. Con tu propia presencia puedes conectar con tu interior más profundo, que es la fuente de la creación y la fuente divina. Y obviamente comunicarte con ello. Así que bien, una vez vemos la teoría y un poco el, el razonamiento que hay detrás de esto, que puede ir mucho más allá. así que Hay incluso estudios científicos que han estado investigando sobre ello. ¿sí? Y, y uno puede entrar a investigar en las partículas subatómicas, etcétera O sea, en, en cosas muchísimo más profundas a nivel racional, a nivel científico, de experimentación. ¿ya? Pero yo os traigo mi manera sencilla de verlo y entenderlo. Así que ya tenemos aquí la teoría plasmada. Ahora lo que toca es que pruebes. Si quieres, vamos a hacer aquí un ejercicio sencillo para poder hacerlo. ya Yo os recomiendo que hagáis una meditación ¿sí? para que entréis en ese estado más profundo, ya... Y que estéis calmados y relajados internamente. Tenemos que saber que cuanto más relajados, más profundamente podemos entrar y más fácil se nos va a hacer percibir energías, percibir mensajes, percibir el mundo sutil. Vamos a hacer una corta relajación y un ejercicio para conectar con esto. ya Y así tienes la, la parte práctica también para que tú misma, tú mismo puedas, puedas hacerlo en casa. Entonces nos vamos a poner con la espalda recta sí, vamos a poner, y vamos a hacer respiraciones profundas. Vamos a tratar de conectar con nuestra esencia profunda, comenzando por nuestro cuerpo físico, por nuestra respiración. Vamos a poner atención a la inhalación, llenando bien el abdomen a la retención y a la exhalación. Inhalo, retengo y exhalo. Inhalo, retengo y exhalo. Estoy conectando. con mi parte más profunda, yendo más allá de mi cuerpo físico, yendo más allá de las emociones, yendo más allá de los pensamientos y de la mente. Suelta todo esto y permítete bucear y vibrar en eso que tú también eres. En esa esencia. Eso es. Ahí donde todos somos uno. Y donde hay un infinito de posibilidades de manifestación. Ahora, sigue conectándote cada vez más con esa esencia, con esa parte profunda que se encuentra en tus adentros. Vas a plantearte una pregunta o algo que ahora mismo necesites una respuesta vas a plantear esa pregunta en tu mente y vas a enviarle este mensaje a la fuente de la creación Pon atención a tu corona y envíale este mensaje. Puedes pedir que te dé la respuesta a través de imágenes, a través de pensamientos. Incluso puedes pedir que mueva tu cuerpo hacia adelante o hacia atrás. Por ejemplo, si es un sí, hacia adelante. Si es un no, hacia atrás. Y escuchas la respuesta. Tu parte inconsciente va a ser parte subconsciente, parte más sutil va a ser el canal desde el cual va a viajar este mensaje de ida y vuelta escucha esta respuesta como te dije, hay muchas maneras encuentra la manera más fácil para ti Puedes pedir que te deslice tu cuerpo, te desplace para adelante o para atrás. Si es un sí para adelante, si es un no para atrás o al revés. Tú mismo puedes decirle la manera en la que te quieres comunicar. O si eres más visual, puedes pedirle que te envíe imágenes. Si eres más auditivo o auditiva, puedes pedir que te envíe mensajes. Eso es. Y si incluso te cuesta recibir el mensaje a través del movimiento, puedes pedirle que te lo muestre con algún suceso en el plano físico. Obviamente, un suceso amable a poder ser. Eso es. Tómate tu tiempo. Si crees que necesitas más tiempo, puedes pausar el vídeo y esperar hasta que recibas el mensaje y después seguir con el vídeo. Y si no, pues seguimos con esta escucha que nos trae claridad y nos trae esta conexión con la fuente de toda creación, con nuestra parte más profunda que hay en todos y en todas, que está en toda la creación. Y de misma manera tenemos la oportunidad de recibir estos mensajes. ¿Cómo ha ido? ¿Sí has podido recibir este mensaje? Bueno, pues yo esto lo utilizo muchísimo y a veces me puedo comunicar con con mi maestro, mis maestros y guías. Otras veces me puedo comunicar con con la fuente dependiendo también del momento y de, de lo que se necesite en el momento. También podemos trabajar con los ángeles de esta manera y así pues un montón de cosas. Si no has recibido nada, puedes pedir que te lo muestre a nivel físico y bueno, ahí nos comentas si si te llegó o no el mensaje. Sí, eso Yo lo utilizo mucho, pues por ejemplo, para un tipo de guía. ¿sí? Por si es mejor ir por aquí, ir por allá. A veces no hay una respuesta clara, porque al final nosotros tenemos el libre albedrío y podemos elegir qué hacer y atender con las consecuencias. Pero otras veces mi inconsciente o mi parte más profunda sabe qué camino debo tomar. Yo lo sé, pero a veces necesito una confirmación más ¿Sí? para tomar esa decisión y esta es una de las maneras con la que puedes conseguir estas confirmaciones o estas estos mensajes que necesites en un momento dado también sabes que tenemos meditaciones para ir aumentando cada vez más también nuestra conexión nuestra sensibilidad para también potenciar nuestra intuición potenciar también esta conexión si ¿sí? esta facilidad de conectarnos con los seres de luz con los seres superiores Y conseguir pues, recibir estos mensajes y trabajar conjuntamente, ¿no? que es lo que hacemos también en las sanaciones. Así que espero que te haya gustado el vídeo, que te sirva muchísimo, tanto o más como me sirve a mí. Y nos cuentes tu experiencia con ello. ¿sí? Nos encantará leer tus comentarios de cómo te ha ido y qué es lo que has conseguido con ello. Si hay algo que no te quedó claro, alguna duda, ¿sí? y, o necesitas que hablemos de otra cosa para aclarar esas dudas, Escríbelo en los comentarios y ahí podemos ir aclarando sí las dudas que conjuntamente puedan salir y seguir aprendiendo cada vez más para traer estas facilidades a nuestra vida, esa practicidad también del, de la parte espiritual al mundo material, ¿sí? para que nos ayude en nuestro día a día, para sentirnos mejor, para ayudar, para que otros también se sientan mejor. Y tomar también las decisiones con las que nos vayamos a quedar en paz internamente. Que sentamos que sean las decisiones correctas. Así que si te ha gustado el vídeo, le das un like, dejas ahí tu comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengas muy feliz semana. Namasté.